Estamos, está, está Pablito Aymar del otro lado, te saco del, del libreto con el que venías. Bueno. El viernes yo provocativamente, o jueves, tiré All eh, Boys, el más grande de La Pampa, y él... Y me quiso hacer cómplice. No, no. Un poquito. Te pregunté de qué, qué camiseta tenías no, puesta. Claro. Y Aymar decía, sin voz al aire, pero por acá adentro de los auriculares, ¡No, el Albo, el Albo, Santa Rosa! ¿Vos qué decís? ¿Ya, ya... ¿Es que el más grande de La Pampa? Sí, Y no sé, tendría que conocer un poco más el, adentro... La... ¿El norte? No, la, la, la, este, digamos, la, la, los presupuestos que han manejado, en fin. Yo te voy a sé sacar que, de este aprieto. Que... Bueno, mira, Yo no, te saco, no, te saco. No. Contanos a ver qué nos traías para hoy. Bueno, en realidad, este, no sé después de uno. todos estos días que han pasado de... De situaciones eh, complejas en el, en el más alto nivel del fútbol... ...me refiero a lo que ha sucedido con eh, Lionel Messi... ...nuestro emblema futbolístico en su club de toda la vida... ...se podría decir casi que se llega a un final amargo... ...de esta situación... Eh, que realmente hay que prestarle alguna atención, porque no solamente está lo que le ocurra a Lionel Messi y el Barcelona, sino también tenemos que ponernos a pensar que estará las consecuencias que podría acarrear esta situación para el capitán de la selección argentina, que en el que viene estará jugando las eliminatorias para el Mundial de Qatar, en donde seguramente es muy tenido en cuenta ese excelente jugador y también puede, de alguna manera, tener algún coletazo que nos perjudique en esa preparación. Pero no es todo, realmente no es todo. Eh, y en esto los voy a incluir en, en, en el análisis de, de esta situación que atraviesa el capitán seleccionado y su club, su club de toda la vida, se podría decir tranquilamente, más allá de, de que él ha llegado en, a, apenas hace 20 años prácticamente que está allí en esa institución y eh, no me imagino que él hubiese deseado este tipo de final para su carrera y para para ponerle un broche a su a su este trabajo en el Barcelona como futbolista eh, sabemos que las derrotas duelen y a veces son más duras de lo que uno piensa precisamente el último partido de Lionel Messi eh, como capitán del de, Barcelona Trae ese recuerdo, el Bayern Múnich fue el último equipo que lo enfrentó y lo despachó con un 8 a 2 realmente este, de tenis más que de fútbol, el resultado. Teniendo en cuenta precisamente eh, las grandes diferencias que hubo entre un equipo y el otro, y que eh, el mismo capitán ya había anticipado de que la situación estaba muy difícil, ya que el año que lo había precedido futbolísticamente, el equipo del Barcelona no estuvo en el mejor nivel ni mucho menos, así que él eh, anticipaba que podía ser difícil poder este, superar al, al gran equipo alemán un equipo que venía este, entonado, que había comenzado luego de la, de la aparición de la pandemia a entrenar primero que todos a nivel mundial, a nivel de competición fue uno de los equipos y una de las ligas la Bundesliga la que más rápido retornó al fútbol Talía así que el Bayern Munich se quedó con el título de la Bundesliga de esta temporada eh, ganándolo a casi cinco cinco fechas antes de finalizar y eh, arrasando con todos hasta con el Borussia Dortmund que era su más inmediato perseguidor que terminó a más de 10 puntos de diferencia una cosa realmente llamativa y asombrosa bueno, ese es el equipo que al final le propinó esa goleada al Barcelona que taló tan hondo eh, no solamente en, en los hinchas sino también en su capitán, eh, Lionel Messi, y dejó un poco desacomodada su ánimo y, y también su futuro. Realmente esto fue así, porque a la luz de lo que ha pasado en estos días, como ustedes saben, ya se ha conocido, ya le, Lionel Messi ha salido a hablar, lo que tanto le reclamaban, para dar su versión, y realmente fue muy dura la versión. Tan dura que el presidente del Barcelona, Bartomeu, eh, ha contestado en el mismo nivel mm, La situación se ha tornado casi casi este, sin vuelta atrás, solo que en eh, el mes tuvo que conformarse con solamente eh, anunciar de que se iba a quedar en el Barcelona, pero por un año más, hasta cumplir su contrato eh, en junio del, del año que viene y quedar de esa manera desvinculado de la, de la entidad. Por lo menos eso es lo que se conoce hasta ahora, que será el, el final anunciado, por eso digo lo de amargo final para el Messi uh -huh. y su carrera en el Barcelona, ¿no? Sí, incluso creo que lo más crudo de sus declaraciones es que dijo me quedo porque no le quiero hacer juicio al club que del cual prácticamente nació, pero sus palabras fueron como yo me quisiera ir, me, me están obstaculizando y me quedo claro. porque no le quiero hacer juicio al Barcelona. Sí, claro, y uno de todas estas declaraciones que ha conocido en estos últimos días concluye fácilmente que la situación tiene que ver con el dinero. O sea, el presidente del Barcelona no quiere hacerse cargo de ser el autor del final de El Messi, pero evidentemente es lo que ha conseguido. No solamente por no cumplir la promesa que verbalmente le hiciera repetidas veces cuando el capitán le planteaba durante, durante todo este año que, que ha transcurrido la necesidad de mejorar... Eh, ...la plantilla del equipo, de mejorar las posibilidades de, de quedarse con los títulos... ...que es a lo que apunta el Barcelona hoy por hoy, ya no, no, no se le, no se acepta otra cosa que no sea competir... ...por todos los títulos en, los, en las competiciones que, que participe, lo cual que también me parece muy bien... ...por, por, por su poderío, por, por su trayectoria, en fin, el Barcelona hoy por hoy es uno de los mejores equipos... ...del mundo futbolístico, así que tienen que actuar en consecuencia... Y eso es lo que le reclamaba el capitán, eh, más allá de que todos conocemos y sabemos la enorme diferencia que significa para el Barcelona que Lionel Messi juegue para ellos. Eh, realmente esto es así, ya está comprobado a nivel mundial. Y también, por pues, si hiciera falta, solamente hay que mirar la cantidad de títulos que el Barcelona ha ganado este, de la mano del capitán y también de los, los trofeos que en, de manera individual se ha apropiado este excelente delantero eh, a lo largo de su trayectoria, jugando con la camiseta del Barcelona sobre sus pecho Lo cual también debería ser eh, una situación a evaluar y a considerar en este final amargo que le proponen a Daniel Messi. ¿no? Eh, realmente esto es una situación eh, insólita, no, no me parece que, que hubiese sido lo que deseaban para, para llegar al final de la carrera de, de del Messi. Pero bueno, las cosas se han dado de esta manera. Se va a quedar por lo menos este, el tiempo que tenga por delante para finalizar su contrato. Esto es el 30 de junio, como decíamos, del año venidero. Uh -huh. Y uno no se imagina, no sé ustedes qué pensarán, pero uno no se imagina un camino de rosas durante esto, estos 12 meses que le quedan por delante, puesto que... Es fácil adivinar que es, no es una, una relación normal la que eh, dará comienzo ahora entre el jugador y la institución. ¿Y no las sé autoridades? Si todos pensarán, claro, no sé si... Ay, todos... Igual hay muchos casos, en eh, digo, ha sido la historia de muchos jugadores que se enfrentaban a las autoridades presentes. Me acuerdo de Riquelme en su momento, ¿se acuerdan? el Topollillo y todo eso que era dedicado justamente a los reclamos que le hacían a las autoridades. Lo que sí yo me claro. pregunto... ¿Ya damos por terminada un poco la carrera de Lionel Messi después de este año? Porque, digo, está grande, pero uh -huh. podría estirarse un par de años más. Sí, o, viene otro O mundial. creemos que este año, claro, pero digo, este año eh, de, de jugar forzosamente, porque lo ha dicho él en el Barcelona, sí. dará un poco eh, una, una retirada forzosa, no sé, digo, o no. Y uno no puede ni siquiera animarse a adivinar cómo podrá ser la relación, pero de acuerdo a cómo están las cosas hasta el momento, no parece que sea lo más cómodo no para, para la continuidad de, de Messi en el Barcelona. Eh, más allá de que él ha declarado que seguirá jugando de la misma manera y con el mismo compromiso, eh, tratando de olvidar de esta circunstancia, este, pero evidentemente cualquiera puede darse cuenta que no solamente se, se pondrá entre medio... Este, la calidad de lo que Leonel Messi ofrezca sino lo del Barcelona la actuación del Barcelona en este año que queda por delante realmente no habrá vuelta atrás para el Barcelona, tendrá que ser este, una, una actuación a más en todas las competiciones, no podrá eh, ni siquiera aún jugando bien poder perder porque eh, digamos el hincha le exigirá resultados por supuesto después de esta situación, de este final amargo y no solamente a a su presidente, a Bartomeu, sino también a su máximo referente, Lionel Messi, como ha sido siempre, hasta aquí, en donde Lionel Messi ha respondido a la jatabla en todas las las competiciones, pero ya cansado a esta altura de su vida, y no tanto por la edad, porque es un jugador impredecible, aún así, aún viéndolo jugar actualmente, hace diferencia con mucha capacidad y con mucha facilidad, pero lógicamente no es solo él contra todos, debería eh, pensarse en rodearlo de una de compañeros de Real Valía acorde a la altura de lo que es el Barcelona hoy por hoy y de lo que exige el Barcelona de quienes juegan así, así que digo en ese sentido este, veo un futuro eh, mediato muy eh, complejo, difícil de, de resolver en cuanto a las relaciones más que en cuanto a lo futbolístico y este, Si a eso le agregamos la frutillita de que el actual conductor del Barcelona, Ronald Schumann, también una ex figura del mismo Barcelona y del fútbol holandés, eh, no ha cuajado de la mejor manera en la primera eh, confrontación con el, con el astro argentino, cuando llegó al club y pidió hablar con él. No, no fue una charla, digamos, ni, ni amena ni satisfactoria para nadie. Así que tampoco por ese lado podríamos pensar en que la figura del entrenador puede resolver este intríngulis que, que tiene a, a, a Lionel Messi con su, con su institución. Eh, me da la impresión de que lo que tenemos que también empezar a tener en cuenta es lo que va a suceder el año que viene, porque realmente Lionel Messi, eh, ya definida su situación de quedarse un año más hasta cumplir su contrato en el Barcelona, Eh, la relación que tenga con la institución, con el Barcelona de España, es de él y será futuro también, pero pues en cuanto a, al seleccionado argentino también tendrá una responsabilidad que, este si bien eh, el, el, el fútbol de aquellos que, que siguen al seleccionado y fundamentalmente cuando se avecina un mundial no es tan exigente, sí lo es también en cuanto a que Lionel Messi no ha podido aún Eh, salí campeón con el seleccionado argentino y, y, y bueno y eso es algo que la gente tampoco este lo deja pasar tan fácilmente se lo a la hora de, eh, claro ya sí, había dicho y, también y que, que se iba de la selección en su momento recuerdan sí, sí ya también y lo han traído, como, me voy se fue me lo han traído quedo, a los fueron a esta situación. Fue, sí volvió. claro bueno, bueno. Eh, va, va a ser raro ahora, eh, pensaba, ¿no? Esas historias de... porque Messi era un pibe, eh, sí. todavía uno tiene la sensación, el fútbol tiene mucho de, de, de eso, ¿no? de, de uh -huh. cosa lúdica, de niño, y, sí. y que en el Barcelona se lo veía cómodo, sonriente, ahora uno se lo imagina saltando la cancha en estas condiciones actuales y es como que es, va a ser totalmente distinto, eh. Sí, Pero bueno, eh, eh, definitivamente eh, va a ser diferente. Es la consecuencia Además, del negocio también, de todo lo que sí, manda. Sí, porque y... todo, pasa, todo pasa por ahí, Juan, porque el presidente sabe, el presidente de Barcelona sabe que necesita dinero para poder cerrar el balance que eh, se acerca a las elecciones y él tiene que dar eh, un cierre económico a, a las finanzas del club. Y está, según lo que la prensa investigó y conoce, está a 250 millones de, de, de poder llegar a... A, una, a un equilibrio, así que también eso por eso juega tanto el tema de dinero, por eso eh, el, el, el presidente se la jugó con enfrentarse con su figura para poder eh, rescatar, aunque sea si alguno se tentaba con salir a poner la, el valor de la cláusula, 700 millones de dólares, realmente una cifra Inalcansable claro. para ti, claro. claro. Este, pero bueno, por lo menos aproximarse a esa cifra y que digan, bueno, eh, pongan tantos de la mesa y se los llevan ahí en el mes, y, y bueno, no le salió bien por ese lado, y está bastante complicado porque ha sido este, realmente bastante asediado con esta situación en donde tiene al Barcelona, un club muy grande, este, y a sus hinchas, eh, fastidiados con la actuación como presidente en, en esta gestión. Así que, bueno, como siempre, muchas veces, el Londino este, mete la cola en las, en las situaciones que tenían que resolverse de otra manera, ¿no? Bien, Daniel, gracias. No, yo, bueno, eh, tengamos en cuenta lo de la selección argentina, no nos olvidemos de eso. No sé no sé cómo será también el año de la selección si Messi no termina de cansar de tranquilidad y arregla su situación. Vamos a ver. Abrazo. Así es. Abrazo, que anden bien. Hasta luego. Daniel Petrucci, todos los lunes viene y más o menos a esta hora la pone bajo la suela.